El Salvador herriran joko dugu gaurkoan bertakoa da Ana Murcia eta zazpi urte dara matza, Euskal Herrian bizitzen. Besteak, beste garaipen elkarteko kidea dugu Ana Murcia eta hemen Euskal Herrian ba, jendarte plural edo han iztasun eh, jendarte baten aldeko lan egiten du elkarte horren bidez garaipen elkartearen bidez elkarte honek ere frogatzen du hitza arnaz bide izan daitekela eta beraz irratizaio honetara gonbidatu ditugu jau Beraz, oi bezala, gure kantu honi amaitzen utziko diogu eta gogoratu jarraian Ana murzia ezagutuko ondugula El Salvadorreko Euskal Herritarberria. Momu, monila, say Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Osondo. Bueno, tú eres miembro de Garaipen, asociación que trabaja con inmigrantes. Sí, eh, con sobre todo con mujeres eh, eh, a nivel de Guipúzcoa y algunas actividades que muy puntuales con en Vizcaya y en, en Álava, pero menos, más en Guipúzcoa, sí. ¿Y tú, Ana, en eh, sí de dónde eres? Yo soy de El Salvador eh, y vine hace siete años que estoy residiendo aquí en Orereta, en Rentería. Uh -huh. Y bueno, desde hace siete años, no sé, pero desde hace muchos años sí, formas parte de Garaypen y trabajas todos los días. Sí, eh, Garaypen se fundó en el 2002 y yo tuve contacto de, con Garaypen en el 2005 y ya en el 2006 hicimos una refundación de Garaypen que es lo que ahora Garaype es, y eh, estoy desde entonces en la asociación. Uh -huh. eh, Trabajáis en Olereta, también en Donosti, uh -huh. eh, vamos a profundizar luego, pero más o menos tú tienes una visión bastante global de bueno de Donosti Aldea, digamos. ¿Cómo está la situación de las mujeres emigrantes por aquí? Uh -huh. Bueno, justamente en este momento está muy difícil, ¿eh? porque... Um, y eh, vamos a decir de que ha habido una, unos años en los que nos enfrentamos a una dificultad de las mujeres inmigrantes más de aislamiento más referidos también a algún tipo de violencias en el trabajo y ahora lo bueno violencia machista pero ahora lo que nos estamos encontrando es eh, mucho muchas mujeres que están sin poder encontrar trabajo Porque eso, si ya las personas autóctonas les es complicado no tener ingresos para pagar la hipoteca, para pagar eh, la alimentación de la familia o, o in, incluso personal. En el caso de las mujeres inmigrantes se, has, se está viendo más agravadas porque por un lado eh, ellas no tienen redes de apoyo al cual poder echar mano para poder hacer frente a diferentes gastos o diferentes... Eh, obligaciones que tienen por ejemplo con el alquiler de la habitación eh, entonces nos estamos enfrentando a situaciones de mujeres que andan por ejemplo de cada día de habitación en habitación o de casa en casa pidiendo eh, refugio para pasar esa noche, o sea estamos en unos niveles de dramatismo en el que están las mujeres inmigrantes en este momento por la crisis económica y por toda la falta de todo el ajuste estructural que significa pérdida de trabajo pérdida de trabajo de la gente autóctona que es una cadena que luego implica en que no puedan contratar tampoco a mujeres inmigrantes para que puedan cuidar de las familias cada vez que hablamos un poco sobre las mujeres inmigrantes eh, nos damos cuenta de la eh, no visión, ¿no? de la invisibilidad de todo ese problema en la sociedad de Euskal Herria ¿Tú crees que la gente está concienciada? ¿Somos conscientes? Yo creo que eh, hay una primera capa de conciencia que diría que no que en realidad eh, las personas de la, de la sociedad vasca están muy preocupadas por su situación y que es razonable Eh, y luego eh, no ayuda para nada que los partidos políticos y los liderazgos de estos países eh, ocupen a la inmigración solo como excusa o chivo expiatorio para justificar sus sus decisiones políticas públicas eh que estamos viendo con claridad que están haciendo muy malas cosas o más bien están haciendo la muy bien de cara a, la, a las transnacionales y a las grandes empresas. O sea, están haciendo política para ellos y dejando al descubierto a la sociedad. Entonces, para justificarlo ocupan la inmigración para que la gente canalice su enojo, su enfado, su frustración para la gente. Entonces, Eh, yo creo que eso nos está ayudando a que se tome conciencia del otro drama, del otro drama que está sucediendo, paralelo o simultáneo al drama de la población autóctona. ¿Te da la sensación de que hemos caído en argumentos populistas que usa muchísimo, sobre todo eh, la gente de derechas, los partidos de derechas? Eh, yo creo que en realidad creo que van, van, son dos caminos que, que tomando dire, un, direcciones di, distintas e incluso contrapuestas, por un lado te están tomando medidas eh, para mí antipopulares que son prácticamente desmantelando el, el, el poco estado de bienestar que había y el poco acuerdo social que había de cara al modelo económico y por otro lado lo que están haciendo es un discurso que maquilla ...que encubre lo que están haciendo... ...que es contradictorio lo que están haciendo... ...entonces yo más que... ...medidas popul eh, populistas... ...o discursos populistas... ...yo creo que es un engaño... ...es un discurso de engaño el que el que hacen... ...y yo creo que... ...para mí una de las preocupaciones... ...es que la población... ...se, se dé los espacios... ...para poder... ...aclarar lo que está pasando... ...y, y, y ver más allá de lo que los políticos dicen... Bueno, precisamente en ese espacio intentamos aportar ese granito de arena, ¿no?, a visualizar, eh, pues, todos los problemas que eh, tienen que hacer frente, ¿no?, la mujer, las mujeres emigrantes en el día a día. Eh, de cara a las instituciones, por ejemplo, Garaipen, ¿qué relación tiene eh, con el Ayuntamiento de Rentería, de, de Donosti, con la Diputación? ¿Cómo andáis? Mm. Bueno, en, andamos un poco, eh, por un lado, eh, el papel que les toca a las asociaciones y en este caso a los colectivos feministas de, por un lado, dar eh, una opinión crítica de la falta de igualdad de en los territorios, en los municipios en concreto, eh, reivindicando hasta donde podemos. Pero sobre todo en algunos con alguna gente de, que nos encontramos en las instituciones si es posible hacer algún tipo de colaboración que no implique callarnos también lo estamos haciendo, por ejemplo estamos colaborando con algunas áreas y pactando algunas iniciativas que favorezcan a las mujeres inmigrantes y a las mujeres vascas también porque la asociación es una asociación que está integrada por inmigrantes y vascas Eh, y entonces en ese sentido estamos en algunos territorios pudiendo hacerlo hasta donde nosotras no lo estamos eh, negociando con, la, con las áreas, pero luego eso no quiere decir que nosotras eh, perdamos la capacidad de crítica y se lo dejamos bien claro de que una cosa no quiere decir callar la otra y yo creo que en ese sentido nos estamos entendiendo hasta dónde se puede ¿Y cómo trabajáis? ¿Tenéis local o tenéis que hacer todo por casa o por ciber? ¿Dónde os encontráis? Pues son un poco de mix, que como <risa> se dice. Eh, justo te estaba comentando que hoy en agosto el Ayuntamiento de Rentería ha cedido un local por la lucha que lleva el movimiento feminista de este de este municipio desde hace muchos años. Eh, entonces... Eh, gracias a esa lucha y que, sobre todo, por ejemplo, Vilgunes Feminista es una de las principales protagonistas en esta lucha, eh, la junta en agosto ha cedido un espacio, un local para los tres colectivos y eh, estamos entre, por un lado, el eh, para que se una idea que este espacio, por ejemplo, no tiene baño, para que se vean las condiciones que se le dan a las mujeres, entonces lo que estamos haciendo es haciendo cosas en el local hasta donde podemos y luego nos vamos a nuestras casas a continuar trabajando o quedamos en espacios de negocio o cafeterías o bares, etcétera, para quedar con la gente, o sea que hacemos un mix. Vamos a decir a los oyentes que ahora también estamos en un bar. Sí. Sí, perfecto, sí. Desde aquí pides o Garaipen reivindica un espacio digno, ¿no? Sí. Como un local como otra asociación. Sí. Si sí, estamos en ello y yo creo que es un poco lento, pero yo creo que se está haciendo posible. Luego en Donosti estamos tenemos ahí la fortuna de tener un espacio como la casa de las mujeres, que también hay el movimiento feminista por muchos años ha estado luchando por ese espacio. ...y estamos funcionando ahí en la sala de la, de, las, de la Casa de las Mujeres. Es verdad que la Casa de la Mujer de Donosti... ...es un espacio que se está convirtiendo cada vez más importante... Eh, ...tiene mucha mucha demanda, mucha demanda de espacio, de actividades... ...también tiene ya un público... ...hay como ganas, ¿no?, de, de trabajar... ...pero por eh, desgracia solo hay uno en Donosti... ...y bueno, también hay ciudades bastante grandes como puede ser Eibar, o Orereta, Irún, estaría bien no que hubiera más. Sí, yo creo que debería de haber una Casa de las Mujeres en todos los pueblos, porque yo creo que, por ejemplo, si hay eh, espacios para la, ju la juventud, y espacios para las personas mayores, Si estamos hablando de que la mitad de la población somos mujeres y que justamente las mujeres son las que no tienen espacio, es un poco, es una señal, creo yo, para verlo, ¿no? Y concretamente, eh, ¿en qué trabajáis en la Casa de la Mujer? Bueno, tenemos, están funcionando dos espacios, que son eh, espacios de cara a lo público, por así decirlo, que es el espacio de encuentro multicultural de mujeres inmigrantes, que es un espacio que le llamamos multitemático, en el que se abordan diferentes necesidades y preocupaciones que andan en el día a día las mujeres inmigrantes. Y a partir de esas dificultades, lo que nosotros intentamos es hacerle una retroalimentación en clave feminista y en clave empoderante. Eh, eso por un lado y por el otro lado eso hay otro espacio que es el espacio de mujeres por una vida libre de violencia que es un espacio eh, si el anterior es multi temático este es temático uh -huh. que es un solo tema el que intentamos trabajar que es la problemática de la violencia de la violencia machista eh, y bueno son dos espacios que para nosotras son estratégicos Eh, con la dificultad que tiene mantenerlos en el tiempo, ¿no? Y entonces, por eso eh, desde hace ya un año que el área de igualdad nos está colabor estamos colaborando en este en esta en esta actividad. Pero luego también nosotras tenemos un funcionamiento interno como Garaiten para hacer otras cosas, tenemos una escuela feminista que queríamos hacer la experiencia para que tener una experiencia autónoma del movimiento feminista de contraste con las escuelas de empoderamiento de las instituciones, de las áreas de igualdad, eh, un poco asegurándonos el contenido que nosotras queremos asegurar, porque ya sabemos que las instituciones desarrollan unos contenidos a su conveniencia, entonces nosotras queríamos hacer la experiencia y tener esta prueba de contraste. Entonces tenemos otra serie de actividades, ...que son paralelas, digamos, a los espacios grupales que le llamamos. ¿Y cómo va esa escuela? ¿Cómo, ¿Cuándo os juntáis? Pues va muy bien, ya lleva siete años de rodaje, eh, está este año desarrollándose en Rentería... ...porque, como te comentaba, que en la Casa de las Mujeres ya hay muchas propuestas como tú bien decías, que están ocupando ya todos los espacios de la Casa de las Mujeres, entonces hemos decidido de que es importante también descentralizar la actividad feminista y para que ir avanzando en otros lugares que donde la propuesta no vemos que hace falta. Entonces, eh, tenemos estructura la escuela como en dos momentos, uno es... Eh, los temas sociopolíticos que le llamamos, que es, digamos nosotras para entendernos bien decimos que es el estar en la cabeza uh -huh. y luego es la, la agenda eh, esa es la agenda sociopolítica y luego la otra agenda, uh -huh. que es el otro momento, es la agenda del cuerpo entonces si estamos en la cabeza, luego queremos estar en el cuerpo, entonces a partir de trabajar la técnica corporal, eh, intentar mm, estar mejor para poder estar en la agenda sociopolítica uh -huh. Entonces, eh, en Agenda Sociopolítica abordamos autoconciencia feminista, proceso de autoconciencia feminista que para entendernos podría ser el equivalente de Igualdad Nivel 1, eh, un acercamiento a todo el planteamiento de igualdad, del feminismo, conocer las bases. No. Eh, luego estamos con un seminario a partir de la obra del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir Eh, ir a las fuentes teóricas y a partir de ahí hacer como una, un paso siguiente, si has estado en la autorreflexión, estar ahora en la teoría. Eh, y luego también pueden generarse otros temas, como en el momento actual, que es el tema de la crisis económica, donde colocamos un tema estratégico que es eh, economía feminista. Entonces, digamos, esa sería la agenda sociopolítica. Luego tenemos la Agenda del Cuerpo, donde están el tema de autodefensa feminista, que es a partir de técnicas y prácticas desde del cuerpo, aprender a defendernos, aprender a protegernos, a evitar o afrontar situaciones de agresiones, mezclados con reflexión, pero sobre todo desde el cuerpo. Y luego eh, el otro es una técnica de respiración que básicamente nos ayuda a tomar conciencia de cómo está nuestro cuerpo, cómo andamos eh, en términos somáticos para, a partir de esa realidad corporal, eh, saber cómo estamos en, en, en, en la realidad, en la sociedad, en el aquí y en el ahora. No paráis, Ana. Bueno intentamos uh -huh. hacemos hacemos un intento por ejemplo la técnica de respiración nos ayuda a, a parar un poquito uh -huh. igual algún oyente eh, se animaría a participar eh, el grupo es abierto Sí, eh, la propuesta de la escuela es abierta y solo que está en rentería uh -huh. entonces cualquier eh, interés solo tendrían que mandar un mail al, al mail de la asociación y uh -huh. Y ap apuntar, apuntarse, o sea, que si hay como por los espacios, volvemos al tema de los espacios, eh, si hay un cupo limitado, bueno, se avisa, pero que sí, que sí, que es abierto. Uh -huh. mm. ¿El mail cuál es? Eh, eh, garaipenpv.yahoo.es uh -huh. Bueno, Ana, para finalizar un poco, tú nos has comentado que llevas ya muchos años eh, militando en Garaipen, eh, ¿has visto algún progreso? Eh, bueno, en términos asociativos, sí. Yo creo que empezamos refundando Garaypen en el 2006, 2 prácticamente. Eh, hoy somos 12 más o menos, eh, con diferentes intensidades de actividad y eso, pero activas. Eh, y luego tenemos alrededor gente que si a, a través de la escuela o a través de los espacios... Eh, está cercana a nosotras y que llegamos con, con un mensaje de, de transformación que creo que eh, es la satisfacción que nos que nos aporta y el saber de que frente a todo esto que nos está cayendo esto ayuda y luego a nivel social yo creo que De la, a nivel de la población estamos cercanas al movimiento feminista, hace, coordinamos en la medida de lo que podemos y de lo que nos dan las fuerzas. Y yo creo que, que sí que, que veo avance en ese sentido, pero hay mucho reto. Pues Ana, eh, felicidades Sorionac por todo el trabajo que hacéis. Eh, y espero que bueno nos volvamos a ver y podamos hacer una otra entrevista Muy bien, ya estamos aquí dispuestas a colaborar con Radio Enchatia y con las iniciativas que tienen por ahí por Endaya y todo lo que surja Vale, es que ricasco, <ríe> bueno, es que ricasco. Esteri gabe entzule, hause izan da, garko tartea plazer hartu duzuelakoan eta bereziki guztiok ulertu dugulakoan, hitza arnaz izan daitekela, datorren astean, itzuliko gara, ongi izan. bon deneitajobon ta tajobon deneitajobon abdu nyare malaikala xawé heti ko Tá Da lo si ce Momu mu la pegam dulinga Momu mu la pegagam wara Sisero